Es. súbete un poquito que se te escucha baja. Sí, a, sí. a ver. Mm, sí, mejor. mejor. Ah, mejor. Vale. Pues nada, que aquí estamos en otro catado más. Se me baja el micro <ríe> y me tengo que ir aquí agachando. Dios mío, ¿cómo está esto ya de descuajeringado? Es una... un microflácido. Sí, totalmente. Claro, está, está acostumbrada a tu altura y no a la mía. Que pero una de un metro Estoy a por fin en la pecera. Y puedo, puedo decir que he traído bastante música. Ya me lo he preparado bien el programa, que últimamente hemos tenido que recurrir a factores externos como Jorge para poder rellenar el programa. Pero, pero nada, que sí que, que hoy he dicho ya hace mucho tiempo que no. No me preparo bien las cosas y, y traigo buena música, traigo sorpresita también Y bueno, pues vamos a empezar eh, que últimamente me ha dado por escuchar un poco de Hardcore Melódico Desde surferos de mierda, pues ah. como chicos suecos haciendo música de hoy en mi, en mi monopatín Y ah. me lo paso Chupil Erendi Como los satanic surfers O oh, como los Mille Colling <ríe> Ese rollo O como Abril La Vinge <risa> Que no, me estaba rayando porque me he de micro y ahora escucho todo súper alto. Ah, pues mira, de micro, de... Ay, de, de, de cascos, te refiero. Sí, o sea, me he cambiado de cascos y escucho todo un mogollón de alto. O sea, o ahora funciona... Joder, qué rayada. Sí, que funcionan bien esos cascos los demás no. Demasiado que, bien. Nada, pues vamos a ir con estos chicos eh, que hacen punk rock movidillo. Y esto es de su de su CD del 94, Recurro que se la llama la... Keep Out, y la canción, pues nada, Art Health, yeah, a ver, a ver si suena bien. el último... Ching. Ya, porque pensaba que ya acababa estábamos otra cosa Son pesados los satanic surfers No, la verdad que es lo que está te decía guapos. a mí este, este disco que es el único que me escucha mm. de ellos no me apasiona especialmente pero esta canción sí, además el comienzo con el bajo y tal es muy, muy no, tranquilote los... y luego de repente el estallido ahí Los satanic surfers molan Sí, lo que me hizo gracia es que yo al principio cuando escuché el nombre que estos son muy antiguos que, que parece aquí que los he descubierto <risa> ahora que es verdad pero o sea que de nombre sí que los conocía Pero te creas que era un grupo de black metal. No, me creía que era un grupo yankee, tío. Satanic Surfers no se suena muy yankee. Sí, no, y, es... y son suecos, tío. No, y lo que decía antes, que no recuerdo muy bien, pero sé que alguno de ellos luego tocaba en un grupo más rollo hardcore punk cañero y toda la hostia ahí. De allí de Suecia, claro, está. Pero que, que muchas veces eh, te planteas que, yo qué sé, Porque como la música que más escuchamos de Suecia tiene más que ver con el... ¿Qué coño? Que en Suecia feliz, no, no se puede hacer surf. No se puede ser feliz, No, no se puede hacer surf. <risa> <risa> Hace mucho frío. <risa> ni con el neopreno. O sea, que no... De, de surfer, nada. Sí. Si acaso satanic skaters. Bueno, eso dirán de la gente de Madrid, ¿sabes? <risa> <risa> Pero bueno. Que no te has tirado los millencolings. Que eso sí que son los pasteleros no, no, de allí, ya. de... O pues, esos creo que sí irán de Suecia también, no me acuerdo. No tengo nada. ni idea. De hecho, habré escuchado algo, pero no sabré ni quién es de ese grupo. ¿sabes? A mí lo que me maravilla siempre de estos grupos es quién coño les graba las voces. Porque pues, todos los putos grupos de hardcore melódicos tienen el mismo timbre de... Ta, pero que luego tendrán voces distintas, pero graban de tal manera que todos tienen el mismo rollito ahí. Sí. Son es que no... Pues, pues nada, luego vamos a ir una vez, vamos a ir con otro grupo que estos también... Son hace, hace unos meses. Mmm, yo creo que les dan más ataques epilépticos sí, al tocar, sí. ¿no? Que es un, algo muy espasmódico. Y hacen así un estilo, pues eso, hardcore moderneo de este que se es estila ahora, mm. del rollito, mueve de caderas mm. y meneate. Y estoy en la playa con mi tabla de surf <risa> y mi collar hawaiano. <risa> ay, ay. <risa> y de hecho son de Valencia. Y bueno, tienen un split con train Y no sé si los conoces Se es llaman eso? Concentration Summer Camp Ah, pues ni idea Pues te van a gustar eh, Yo qué sé eh, Los otros discos Bueno, han sacado un mogollón de discos Con canciones, o sea, rollo pues EPS de tres, tres canciones y cosas así mm. Y han participado en bastantes... ...como recopilatorios... No. ...y luego aparte pues este de, de Mule Train... ...aunque la canción que yo he traído es de, de otro CD... ...que se llama No Patines Semirrampa N... <risa> ...es en castellano... Sí, sí. ...que por cierto ahora que dices Mule Train... Eh, ...me vi hace poquito una especie de documental... ...sobre Mule Train, sobre una gira que hicieron... Uh -huh. ...que yo que sé que está interesante... ...yo me lo trae entero, es una orilla... ...y es ver pues la vida de, de ellos durante la gira... Y quien quiera verlo Que se meta en el blog de supurando SupurandoRabiaBlogspot.com uh -huh. Y por ahí pongan en el buscador MuleTrain y les saldrá uh -huh. que Está gracioso Pues pues nada, pues eso, la verdad que se parecen De hecho, no sé si en algún momento Bueno, no, no, me iba a colmar ah, Son dadaístas eh, también iba a colmarme. No, iba a decir que se a lo mejor comparten Algunos componentes, pero no me quiero colmar uh -huh. Así que lo voy a dejar ahí eh, Pues nada, la canción se llama Siempre Adelante Y es de, de su CD You Hate Concentration Summer Camp. A ver qué te parece. Ver, Además, es que la canción se divide en dos partes, repetidas <risa> dos veces, pero está muy guapa. Adelante sí, Estaban pues o sea, guay Sí Me ha hecho gracia El, el inicio Con el Punteillo ese Ahí a toda hostia sí. Que parecía que Habías puesto el vinilo Pero a 45 revoluciones <ríe> Se me da 33 Porque hace poco Me pasó Algo curioso Con eso Que luego contaré En mi sección <ríe> mi sección <ríe> Que Que no molan Sí, mí mí, es, ese, es, es un que muy anti también esa, esa Esto es más, es de más hardcore melódico sí, sí. El otro se nota que es más Que vienen de otro lado guarrero, más guarrero. Pero joder, no me mola pues Es lo típico, que casi todos los grupos De hardcore melódico cantan en inglés Porque si no queda raro Pero este grupo le queda bien Sí, yo creo que luego la parte que está más Como distorsionada, rara mm. Sí que ganan en inglés en esa parte Sí, yo tiene creo. toda la pinta Pero bueno, mm. curioso, sí. Y, y nada, pues hablando de curiosidades, eh, vamos a escuchar a los wankies. Hostia. Que, que esto, bueno, os vais a cagar en ellos y en Dios. Eh, así que, por favor, si os molesta, Subid el volumen no, ahora. No, no, no, lo hagáis, no lo hagáis, no lo hagáis por vuestra madre. Un día tenemos que... Me tenía que haber traído a los de clone y hacemos un, un combate. Un especial atronado. A ver Pero... quién puede más, si los de clone o los wankies. A ver quién consigue romper los tímpanos. <risa> lleváis esto escuchándolo en el Disney, ¿sabes? No, no. <risa> Yo, este grupo, eh, he seleccionado la menos irritante Joder. para no joderos la vida. <risa> Pero he dicho, bueno, una vez cada X tiempo hay que... Como los de clones. ¿eh? Hay que estallar un poco los tímpanos. Así que como el otro día Johnny trajo también un poco de distorsión, he dicho, voy a meter ahora a esta gente con mucha mala leche desde Inglaterra, ah. que de hecho me los puso Juan ahí cuando estuvimos ahí sí. en, en su casa, que los tenía ahí un pedazo de vinilo de cuando él... Un romanillo. Hace poco, pues no recuerdo, pero creo que sí Creo que sí, no ah. lo sé, no me acuerdo Y, y me, los, me los puso Y ah. yo en su casa, no sé por qué, no me parecieron tan horribles Es que, a ver, supongo que puede pasar, por ejemplo, como a los de Clone Que dependiendo qué disco puedes escuchar y hay uno Creo que era que Rosa, de... como Fusia, no me acuerdo, sí, tío No sé, es que ya te digo, por ejemplo, los de Clone hay uno que directamente eh, es escucharlo por curiosidad Pero ya está, pues es un dolor a los oídos que no es normal Pues nada, vamos a demostraros que de verdad lo que estamos diciendo... Es cierto. Es cierto. Vamos con Craze Power. Canción, la canción, la he traído un mogollón de veces y nunca la he terminado poniendo, no sé por qué, pues me encanta. Sí, es que es guapísima. A ver, pero... me encanta. El... Ni, na, ni, na, ni, ni, sí, sí. absurdo. Es que además el agudillo ese que se marca, el colega. Me recuerda, cuando escucho esto, ¿tú te acuerdas de Chavo del 8. Sí. En verdad, di que sí, di que sí, di que sí. sí. Que sí, que le empezaba a pellizcar al otro, agua así era... Joder, vaya gran serie, tío. Joder era... A mí nunca me gustó cuando era pequeña, y ¿eh? no lo Estaba eh, mal rollito. Es que verá un Es que es como cuando ves a los muñecos estos del retiro, que son picachus y luego se quitan sí. la cabeza y ves a un viejo dentro todo borracho, pues te da mal rollo. Hostia, tío. hablando de borrachos. Eh, cuando venía para acá, eh, estaba bajando por Buenos Aires, no sé qué tal, sí. y, y veo que sale de un bar un segurata del metro haciendo heces pero borrachísimo <risa> y iba a porque luego el bar debe ser la movida debe ser algo así como que no le vendían más alcohol porque era un canteo o sea haciendo unas heces impresionante y se iba afuera porque ese bar fuera de pues del bar tienen una máquina de, de cerveza juguete colas Ajá, sí. y tal y se iba ahí como a pillarse algo que supone ser una cerveza y ha salido alguien del bar que no sé si sería la señora yo? o tal y, y le estaba intentando que no pillara y el otro todo borracho intentando pillar, ¿sabes? meterlo pero que iba ahí con la porra y todo vestido asegurado pero totalmente ¿Cómo? con el este que es rollo policía nada más que en naranja eso era o sea, del metro fijo sí, sí, claro, tenía que ser del metro claro. es impresionante ya sabéis la gran gente que nos protege, que nos protege. Pues, pues nada, vamos a ir con otro tema de, de una banda que me encantaba de pequeña. Eh, me pasaron, pues yo que sé, esto os estoy hablando de hace perfectamente ocho años, mazo de cani, y me grabaron un, una casetilla de dos, con dos grupos. Uno os lo voy a poner ahora, que se llama Los Intervencione, y otros que son Los Jason, que luego los pongo. Vamos a ir primero con los Intervenciones. Ya no hablaste la semana pasada ellos Exacto, he dicho, <risa> joder, voy a llevar la cinta. Que, que como no me quiero complicar moriendo la cinta aquí en el cassette y que no se escuche bien mm. o algo pues me los he buscado por aquí por internet y nada pues vamos a ir con los Intervencione que que para que para haceros un poco así de de remember a la gente no los conoceréis pero bueno son Peña de, de Portugal y dos voces y joder de hecho eh, luego está indagando porque yo solo mm. tenía esta cinta y luego han ido cambiando un ruido más metalero raro mm. que no me agrada mucho Pero, pero cuando uh -huh. yo los escuchaba, pues es la hostia. Así que nada, esta, esta pista la saqué. A ver, ay mierda, me la dejan la riñonera. Sácame de la riñonera la cinta. Y nada, por deciros un poco el título de la, de la, del disco, porque es muy... O sea, yo no he encontrado nada por, por internet, por ningún blog, de, para poder descargaros. Pero bueno, la canción eh, se llama Hunder a ver, Acid Rain, Dark Sky, que es así que está por ahí colgada. Pero bueno, el disco se llama Walls of Shame. Y, y nada, pues a ver si os gusta la canción. WE WALK IN Mola, mola. ¿Verdad? No los había escuchado nunca. Estos eran entonces los Intervenciones, ¿no? Los Intervenciones. Y ahora voy a ir con la otra banda, que he sido un poco pali y no le he puesto a cargar mientras, mientras estábamos escuchando estos. Pero bueno, yo creo que esto se va a cargar rapidillo. Y eso, y la voz de la chica me recordaba un a otro grupo. Es que a ver, eh. a mí los Intervenciones estos me recuerdan mucho a grupos polacos de, do, de dos ser? voces, rollo pues lo que hablamos uh -huh. también de sí. post-régimen y uh -huh. yo qué sé, los de DJ, de este rollo, uh -huh. ¿no? Y, y nada, ahora pues con la otra cara de la cinta que me grabaron oh. aquella época eh, Bueno, esto ya es, o sea, de hecho, yo no sabía que era tan moderneo, porque sí. tienen un videoclip muy absurdo en internet. Y debe ser que son conocidillos. Pero yo que sé he dicho, oh, los voy a poner, ¿sabes? porque te echas una risa, es que parece un anuncio de un refresco chupilerende. Like. Sí, sí. ¿Y quiénes son? Pero me encanta, es que esta canción se llama Jason, el grupo ah, no, Jason, jason vale. Y estos son jason. jason, ¿no? Jason. Jason X Y estos son eh, brasileños, ¿vale? Y, y nada, esto pues, por lo menos desde el año 2006 Y nada, la canción es muy muy bailonga Yo que sé, tiene un ritmillo que se oh, te no. queda muy, muy en la cabeza Y siempre la he recordado ahí Son unos facilones. Es que Sí, sí, sí, ya verás cuando la escuches De hecho, lo a lo mejor es un poco cancina, ¿no? <risa> <risa> Pero bueno, si estáis cocinando, mola, mola ahí, Del ritmillo que no la quiero cantar. Ya veréis ya veré cómo se, se hace luego Escuchar, a los Jason. Yeah. Qué mal rollito daba el vídeo. <risa> si queréis veros el vídeo, metéis Hassan Vela Cansado. Y después echar una risa. Sí, da un muy mal rollito, quitando el batería Que parece muy simpático Sí, claro, porque no se le ve No, pero si el batería, es que se iban cambiando ellos Los instrumentos ¿Ah, sí? No, joder, no te no, pues, ¿Qué has dicho El vídeo El vídeo consiste en un fondo blanco Ellos tocando, nomás que ellos van todos Con la cara pintada de blanco Bueno, toda la piel pintada de blanco Menos sus pelos que van pintados de colorines ...y entonces pues sale cantando el cantante... ...pero luego como que se, se van cambiando... ...y está el cantante tocando la batería... ...y el batería cantando y así... Ah, ...no me ha fijado joder. joder... ...o sea que el batería es de pelo rubio... ...era rubio. Ah, ...vale ya lo veréis... ...a yo ni le gusta el rubio... <risa> ...es muy majete... No estamos conociendo... ...pues bueno... ...ahora va con mi sorpresa... ...a ver a ver... ...ya la última canción de mi sección... <risa> ...que nada pues esto es una sorpresa... Eh, he cogido a una cantante de Madrid y la he metido en, este, en esta canción <risa> y sale cantando. Una cantanta. Sí, una cantante. Te la pongo y luego hablamos de música, vale. ¿vale? A ver qué te parece. A ver. era esto? Era Cromañón. Qué es era. que es igual. <risa> es me mal, recuerda a la No, Es como sí. o, sea, la, o sea, la cantante, sí. la, cantanta, la chica, es, me recuerda a la voz de Mari. Mm. O sea, lo empieza a escuchar sí, y sí, dicho, Sí, tiene esos agudos ahí. Es igualísima. Joder. ¿Y qué grupo es este? Pues se llaman Crímenes de Guerra. ¿Y son de aquí? Son de México. Ah, ¿de México? Impresionante. Pues mola, mola. Son brutales, tío. Sí, sí. Los he descubierto hoy indagando, buscando música, no sé qué. Y de repente de he visto, pues esta gente debe llevar ya bastante, aunque esta canción es de realmente, el, a ver que lo mire, del 2006, ¿vale? El mm. disco este, que yo me he bajado que se llama Sangre de Sangre de Sangre de Rebelde, sí, creo que Sangre de Rebelde, sí, es el disco. Y esta este tema es del 2004, ¿vale? Y se llama Contraste. Pero ahora creo que en 2009 o algo así han sacado otra otra maqueta que de hecho me he grabado por ahí. Y, mm. y, joder, lo que mola Una de este grupo es que tiene partes, o sea tiene grupo eh partes canciones green. muy green y luego canciones muy pum. Sí, ¿no? O sea, rollo Power Violins marcado ahí con mola, rollo. Mola. Pues joder, eso. pues los desconocía totalmente, no me sonan sí, de sí, nada. No eh. yo tampoco, pero es que la portada es brutal, porque ah. sale bueno la, la, las letras son muy rollo nausea y demás, ah. pero joder, me encanta porque es que salen como dos apaches ahí uh -huh. mola un montonazo. Y, y nada, y he estado fichando fichando grupos y los he encontrado y nada pues para vuestro deleite porque a mí me han encantado y, y nada que ya os digo que las canciones son muy variadas así que si nos gusta mucho rollo greencore que sepáis que dentro de, de este CD hay, hay otro tipo de estilos y nada voy a dejar al señorito Johnny que venga aquí y se coloque y le dejo los cascos vamos vamos pues ahora me ¿Ves? uy que bajito está esto que me estoy colocando, me estoy pinchando ahora mismo la vena. <risa> ostras, ya ves qué alto se oye aquí es en que, estos cascos. Cabrona, es que tenías mi micro al máximo. Ah, ostras, bueno, pues la gente te ha tenido que oír muy bien. No, si ya me estaba alejando, si es que decían, no es normal que estos... No, cascos pero yo, se ahora mismo, bien. yo ahora mismo estoy aquí sentada en tu micro y me oigo, está muy alto, ¿eh? Y pues te baja la mitad de, de volumen. Bueno. O sea, imagínate. Que, ...que nada, que son y media, si quieres pasamos a la... ...a la antiagenda, investigamos anteagenda mientras sí. tanto, eh, además este fin de semana hay grandes cosas... ...sobre mm. todo porque inauguran en Madrid una, un nuevo centro social... Y bueno, aunque yo todavía no he visto mucho cartel ni nada, claro, o entonces sea... a lo mejor si, si es apeticomité, no no, no, sé. no creo que sea apeticomité, la movida es que como tenían problemillas mm. a la hora de, de conseguir la luz, a mm. lo mejor es por eso o no tengo ni idea. Si al final se inaugura, pues yo qué sé, lo colgamos en el blog o tal, y si no, pues... Mm. La pues nada, yo sí iréis he enterado que de... de que cuando hagan actividades y conciertos mm. y cosas Pero bueno, en un principio estar atentos porque puede ser que, que ya este fin de semana hagan, hagan alguna este, cosilla Si hay algo es este sábado Ajá. Y, y nada, bueno, eh, este, este jueves, o sea, mañana, mañana. hay un conciertaco en el Coco Sobre todo porque ya pusimos a este grupo, a los Mainhof, eh, aquí en el anterior programa Y, mm. y bueno, se puede, se puede escuchar que mm. va a ser potente el concierto Eh, además, con Peña desde Londres y de Galicia. Hay una sí. mezcla tal. Y sobre todo Esperados, porque la otra no tocaron. Claro. Luego también Los Sin Talento, que mm. ya estuvieron aquí haciendo entrevista y les podéis pedir autógrafos ahí en el concierto. Mm. Y el otro grupo que se llama Aliasca, y que también tocaron ya en el Coco en el aniversario del año pasado, ¿verdad? Tocamos con ellos, Sí, creo. por si eso. No. Mm -hmm. mm. Sí. Y, ¿Y, y eso hacen crust así, así que... Mañana mm. ahí y habrá y, también comida. Y eso es a partir de las ocho y media eh, en el Coco y eso habrá ricos bocatas eh, buena y compañía, buena música. Y es juernes, o es sea, juernes. No eh, ideal, <risas> ideal para salir de fiestuquilla. Luego el viernes también hay, hay os el llevar, día. Os podéis llevar el saco y os quedáis claro. a dormir para el viernes. Claro, porque el viernes... Eh, bueno, antes, a las 7, deberéis pasaros por la última charla... Mm, ¿de, que dentro hay, dentro? de dentro fuera De dentro fuera adentro, que es a las 7, como siempre. Y eh, que, bueno, esta charla va a tener se hará en el local, uh -huh. no se hace en la plaza... Y es la charla sobre la lucha contra la tortura en el Estado Español. Español. Español. español. No y... podemos pronunciar la ñ. Claro, claro. <risa> y eso, y ahí ya se despiden estas estupendas jornadas. Y recordad que eso que se hace en el local Anarquista Madalena, calle Madalena 29, segundo izquierda, metro Anton Martín. Y después de la charla, pues qué mejor que iros al Coco, por ejemplo, a ver un estupendo concierto de hip-hop Donde vienen dos grupos de Italia Ya ves, muchas ganas ¿eh? Pues que yo por lo menos Nunca había visto en una Ocupa Un grupo de rap de fuera de España Ah, o, yo sí O que no cante en español <risa> Sí. En español. Y no, y pues tengo mucha curiosidad Ahí por los grupos Y luego aparte pues toca Kronstadt Que ya tocó en el Coco y Lopetó Y, y jo, me acuerdo también Cuando tocó en, en el Descanse en Paz Colegio Mm. Que, Dios mío, y sí que se llenó Es que estábamos ahí súper apiñados Pero si pues es el día que, claro, sí Que, que tocó no también con entrar. los colectivos Pinel y sí, estos sí. Y, joder, me acuerdo que, que sí Que la gente lo está dando todo Y como era eso tan pequeño Era como <risas> quejar y eso Sí, sí, ya, muy agobiante Y aparte pues toca Julito Piño Yeah, que lo tuvimos también aquí en catados de Sí, y, y si mal no recuerdo Por la sombra también Y eso, pues, lo que respecta al Coco, luego el viernes en la... En la Escuela Taller, la escuela -taller? también hay, hay concierto, eh, creo recordar que es el primer aniversario de, de la creación del Ras Al Gorgon, y nada, pues tocan Rebel Worker, y... ¡ay, nunca me acuerdo del nombre este! Joder... Tocaron hace poco también en la escuela taller y, y en la, son, de, son de la casica de Móstoles. Ni idea. Joder, nunca me acuerdo de su nombre. Que es como también... Mata por la espalda. <risa> <risa> no me, no Toma, el me acuerdo, joder. Bueno, si lo pones ahí... Joder, son muy míticos de Móstoles. Se me apila el nombre ahora. No sé, lo busco mientras que decir que los dos Oiga. grupos de... Oiga. Ya, somos lo peor. De Italia, que tocan el coco, son los Drawing Dog y Acero Moretti. Y que eh, por la sombra no toca, que toca Mosto. Ah, vale. Digo, lo mismo es, vamos, o sea, igualito el nombre. Que... Porque ya me llama la curiosidad, joder, o sea, eh, que es que me cago en Dios, que son super, son super míticos de Móstoles. Hay de streetpunk pero... punk... Eh... Mmm, joder. No el Servium. No, no, muy pero siempre tocan muy... con un serbium también. Eh. Joder, lo que tiene masa de público, joder. Eh, vale, espera. Sabes ya quién sí. son, si es que no me sale el nombre. Joder, ahora me queda yo también. Bueno, tú metes escuela taller. Sí. Y... Bueno, mientras hablas eh. del otro concierto que hay en la la gatonera? En la ah, gatonera, la, sí, la gatonera. pero joder. Ya me lo voy aprendiendo. Joder, pues no me acuerdo de los grupos. Eso también <risa> tiene lo suyo. Es que, joder, es que están, no has hecho tus están, deberes. Últimamente cuando... están saliendo grupos que, que desconocemos, que no son los típicos. Y, y claro, pues te tienes que aprender los nombres de los nuevos grupos que van apareciendo. No, es que eh, tú tienes que aprender que cuando estás aquí tienes unas responsabilidades, como aparte de disfrutar de la música, tienes que, tienes que que sí. estar buscando ya las cosas. A ver, eh, jueves 22 de septiembre... Mmm, que sí, hombre... Dios, qué rabia me está dando no me acordarme de, de el puto nombre. Mm, luego hablamos de ello. Vale. Vamos a pasar porque vale, vamos a vale, morir. Vale. Que, si no... Vale, vale, vale. Si alguien se acuerda que nos lo ponga en el blog de Catalopé, sí, por, por favor, o y, nos llame. Y nada, que en la Gatonera hay concierto el viernes y tocan Transición, si mal no recuerdo. Menosprecio, joder. Eso, joder, joder. menosprecio. Gran, yo sabía que... Gran grupo. Claro, tío, yo sabía, digo, sí es que son míticos. Sí, sí. Bueno, pues Menosprecio, Rebel Walker y alguien más, que eso sí que ya no me acuerdo. Pero bueno, vamos, que ahí podéis también ir el viernes. Y eso que en la gatonera eh, tocan Transición, que ya estuvieron tocando por Madrid hace no mucho, un añito o así, Rigor Morten y Mariana la Rana. ¿Ves? Yo sabía que eran nombres muy complejos. <risa> sí, sí. <risa> Y yo creo que ya está, ¿no? ¿Recuerdas alguna cosilla más? Pues no, sé, puede haber algo por ahí, pero, pero sí tampoco como, como podéis ver esta arteagenda no ha sido muy No la tenemos ultra estudiada, sí. de memoria, todo vamos. Oye, bastante que me curré ahí esa entrada en el blog sí, sí, poniendo todo lo que podías hacer el fin de semana pasado Sí, sí, menos te faltó poner ir a las sueños a bailotear salsa. Pero por lo demás estaba todo. Que nada, que, que si nos acordamos de más cosas o tal, ya lo colgaremos Y vamos con la parte de anarco yeah. Como por ahí siempre he puesto grupos antiguos Ya sean de donde sean, más antiguos, menos antiguos Bueno, una vez pusiste cámara de gas eh, vale, que sí, también cuenta como son, antiguo Son antiguos, son viejos ah, sí, Son abueletes ya <risa> Son los abuelos del rock and roll Que, que no, vamos a poner un grupo eh, que acaba de nacer acaban hacer este año. Y ya son anarcopunk. Anarco <risa> ya se sienten así. Que, porque es que en realidad hay muchos grupos de anarcopunk, lo que pasa es que ya la gente no se denomina anarcopunk. Pues yo creo que tiene que ser todos así y si no, eres una mierda. <risa> no, y el caso, que es un grupo de, de Houston. California. No, eso no está... Houston está en Houston, no hay más. ¿Dónde será Montiel, no? ¿O alguna de esas? Eh... <risa> <risa> Son del condado de tenemos un problema Y se llaman set <risa> Se llaman set Y acaban de sacar este año su demo Que tiene un nombre muy bueno Que se llama Anarco Not Peace Punk Muy bien O sea que sí, que el Anarcopunk está muy bien en inglés Pero eran demasiado pacíficos <risa> y, na, y me encanta la, la portada ya, Yo creo que cuando suba este programa Pondré de imágenes Su portada Y decir que es un grupo pues, que mezcla el, el... rollo tras Punk con... Uh -huh. con los primeros grupos de crew, rollo Amevis, Axe Grinder y demás bestias que hacían un Punk en definitiva de lo más bruto. Y vamos con una canción suya que es la número 6 que se llama Will Upon the Aces. ...ahí estaban estos bestiajos... ...que brutal... ...como sí, sí. brutales deben ser los componentes del grupo... ...o sea yo me imagino a unos americanos de dos metros... Sí. ...así de espaldas dos metros sí. y medio de ancho... A y... Sí, sí, Ray Ernesto ahí. Pero yo creo que han, que han cogido al amigo más hooligan para que haga los coros de por ya detrás, ¿no? Porque está todo motivado. O sea, la pena, bueno, la pena también tiene su encanto, ¿no? Que la grabación no es muy buena Ay, no, y pero, se pierden pero... muchos detalles. Por ejemplo, hacen punteos sí, y sí, tal. Sí. y Como pues, se escuchan muy de fondo. Hay en otras canciones que se escuchan más altos. Y la única pega es que la voz está demasiado alta y más con lo verráca que es. Ya ves, ya ves, ya pero ves. a mí es de, así de primera no me entró mucho, pero luego no, no, ha escuchado no, una pantalla muy bien. ¿eh? Y tiene su sí, rolla ahí muy guapo. Me gusta mucho. Ya me gusta. pondré más veces a estos bivisectores. <risa> y ahora voy yo con mi sorpresa, que sé que te va a encantar, que es un split que sacaron a finales del año pasado un grupo de Budapest y un grupo de Noruega. Voy a empezar con la cara A, que son los de Budapest, que son los Human Error, que me parecen brutales. O sea, ¿los has escuchado? Me suena mucho, tío. Es que hay muchos grupos últimamente con sí, cosas de error. Es, es que, y no decir, sé, que puede es, ser que... Es, no, es que no, yo man. los confundía con otros también que tengo por ahí, que no sé qué error, o Human no, sí. Horror, o algo así. Ah. Pero vamos, estos me flipan. Es una mezcla entre Motorhead, o sea, rollo crusty, pero sí. mezclas a Motorhead. Y unos punteos infernales ahí, a toda hostia. Ay. Y nada, voy a poner la canción número 3, que se llama Constant, Constant History, y vas a flipar. Joder <risa> que, que... No, sé no descansan, eh No, no, y además el rollo de que mezclen luego partes green mm. Esta es quizás la que más partes Hay a tiene Pero impresionante, y no sé por qué antes he dicho Motorhead, pues quería referirme a cualquier Grupo de Transmetal Rollo Slayer, porque joder Cómo tocan de rápido sí, los cabrones. Me, ¿Sabes qué? No sé por qué. Lo, no sé lo estaba escuchando me venía a la imagen, Carol, eh, haciendo así, como una loca. <risa> Seguro, sí, lo haría. Sí, sí, sí. Que, joder, que por cierto, sé que no se escucha en el programa, pero que nada, que felicidades aquel día en el concierto de Inflames. Inflames. Ayudándolo <risa> todo que estaban. Y la otra cara son tus amados Listif. ¡Ah, qué fuerte! Que es lo, lo último que grabaron. Joder, hace mucho que no escuchamos a los lipsticks, sí, ¿eh? Es que tenemos solo pocas canciones. <ríe> bueno, me, ba me bajé por ahí. ¿Cómo, la... Era, ¿cómo era la cancioncilla era esa mítica que Con los coros estos, sí. que era toda hostia. Y oh, oh, oh, ¡Ya! Ah, oh, eh, así. Dios, ya ves, joder, qué guay. Y es que eso, tenía compartido con los... Eh... ¡Ay, no me acuerdo! Mira que tengo el... El puto vinilo No me acuerdo Y nada Tenían solo las cuatro canciones Y yo creo sí, que hemos puesto ya sí, tres Sí, nos hemos trillado Y así que nada Que Pues aquí tenemos Nuevas cancioncillas Y voy a poner la número 10 Que es La uh, canción uh, uh, uh, uh, Eso Eso Y voy a poner la número 10 Que se llama Fail Focus Vamos Que a es hablando sobre Cuando les falla su coche ¡Qué épicos! Sí, tío. O sea, el Día de la Destrucción... Esas voces están retocadas. Yo he visto vídeos suyos en directo y la voz es igual. Es que... Oh, o sea, el tío tiene un bozarrón. ¿Te imaginas que luego hablas sin la verdad? <risa> no, <risa> seguro que luego hablarán. Con bueno, no el... hablas. Soy el cantante listo. <risa> Con esa voz de cuervo que tiene ahí. Sí, sí. Me o sea, vale, parece que le están pisando la cola. Tío. El día que... La cola de cuervo. <risa> El, el día que llegue el apocalipsis Sonarán los liftees de fondo Sí, ¿eh? sí, sí es impresionante, joder. tío Es que parece que es tan agonico, ¿eh? ya, Pues si encima le pisas la cola de verdad Imagínate cómo puede gritar Y nada, y ahora Pasamos a tierras riojanas ¿Tierras santa La tierra santa No, vamos a tierras riojanas eh, Y vamos con los abemuscaos Oye, oh, yeah. joder, ese grupo, tío que no que... Nunca los has escuchado Puede ser que sí, pero... Yo es que creía que los había traído y no, porque, vamos, un grupo que los vi... Pues yo creo que cuando empezaron más o menos ahí en un, uno de estos festivales de Jodio, uh -huh. que me, me molaron mogollón, un cruz súper bruto, un cruz de pueblo de verdad, y, y nada, y me acuerdo que además eh, me parecieron super majete, nos regalaron ahí el cassette que acaban de sacar que era, si mal no recuerdo, compartido con subrad que era otro grupo de por allí, y, na, y terminé perdiendo la, la puta cinta cuando pasó lo del coche. ¡Mua, mua, mua, mua. Y hacía mucho que no, que no se escuchaba, y el caso que es que el otro día, se me ha olvidado traerlo, pero el otro día me compré el LP compartido que tienen con Confronto, que, que es un grupo de Perú. Yo ni se fue de compras a, al Potencia, <risa> sí, y se hizo con unos cuantos vinilos, ahí sí, el cabrón. <risa> Y, y nada, que lo que decía antes de contar es que eh, me compré el vinilo lo, y el caso que no podía escucharlo ahí en el, en el tocadiscos y dije, joder, quiero escucharlo. Y digo, seguro que esto está en internet. Dios, quiero escucharlo. Me lo bajé y alguien... en vez de fabricarse una aguja oh, claro. para poder escuchar el vinilo, pues alguien lo había subido y, y contaba... Pues eh, como que cuando se pilló el vinilo, que lo puso y de, me cago en Dios que nunca ponen si es a 33 o a 45 sí. revoluciones, dice y claro me, me lo he machacado ahí a 33 y no me molaba nada hasta que luego descubrí que era a 45 y ya sonaba de puta madre, sí. entonces me lo bajo, lo escucho y digo... Joder, ¿cómo han cambiado esto? No, es que el pibe que lo ha subido... No le se... gustaba nada a 33. No le... Y es que esa 33 es brutal. Te iba a decir, ¿te imaginas que fuera a esa velocidad? Bueno, claro, pues sí, era así. Eh, pero es verdad que a veces, tío, pasa, ¿eh? Bueno, ah, hay veces que, que no sabes cuál es la buena, pero en sí. esta se nota porque se nota que todo va sabe, muy acelerado, muy bien sí. forzado. Pero yo qué sé, que el caso, ya me traen... ¿le has puesto algún comentario? No, no, no puse ningún comentario. Verdad, sí. ¿Te imaginas, en Poreba al concierto claro. ahí dice, ¡más rápido! <risa> ahí sí que sería más rápido, cabrones. Joder, pero bueno, ya la próxima semana me traeré el vinilo y pondré una canción normal y una y otra, 45. Sí, sí, sí. a ver. Oye, de, A ver qué preferís. Oye, deberíamos una nueva sección de ese sí. rollo, ¿sabes? Claro, ya lo dijimos, de que la gente de, votara y yeah. dijera cuál es la, la versión la buena. En esta ya se sabe cuál es la buena, pero a ver qué os gusta más. <risa> si la original o la acelerada. Y nada, que el caso que he traído, una canción de de la cinta que sacaron en su tiempo pero eh, grabada otra vez para un EP que sacaron con, también con Subrat si mal no recuerdo y esta es la canción que se llama Fábrica de Huesos de <risa> Odpši, za z 한국 songalu. Moše naj fr siempre na narizu, rekom edzibles raznoteрутhvo. Medzali nalizajbu入ziva o samo oškalni. Medzali nalizaj ilve Cant Kore alz, inti je ga trenutAM. Prava na Aprejajujoj, je vala taj, aprejajujoj, je vala taj, aprejajujoj, je vala taj, aprejajujoj, je vala taj, aprejajujoj, Pues ahí estaban, estos bestiajos ¿qué te han parecido? bien, bien <risa> que voy a ir rapidito porque ya que póngalos sabemos caos sí, y de sus canciones antiguas, voy a poner la que más me gusta de ellos, que es una que tiene un estribillo impresionante que dice patriota, patriota bastardo de mierda <risa> así. Así, así, sin mal ahora vete a estudiar así que vamos con la canción de patriota Da, da, da, da, ...vaya odio... ...yo pensaba que si decían una vez más... ...más de mierda... ...salía un patriota... ...no, de, de otra todo vez de por la patria... ...me va a salir como un autómata y todo por la patria... <risa> ...todo por la patria... ...y nada, que ya nos quedan cinco minutillos... ...sí, y os hemos, os hemos embuchado unas buenas canciones... ¿eh? ...sí, sí... Hoy. ...y tenía ahí varias cosillas... ...no sabía sé con qué terminar... ...pero yo creo que vamos a terminar... ...con otro split del 2001 de los grandiosos carcas Grinder mm. junto con los de Misor que son de, de Singapur si mal no recuerdo de Misur ah, como, la... como, <risa> como la sopa miso <risa> y además es un split que aparte como musicalmente es la hostia las dos portadas son increíbles los, car los carcas Grinder tienen ahí un tono amarillento así tenue, y sale como la típica chica dibujada de estas de manga, súper feliz. Uh -huh. Pone carcas Grinder, y le das la vuelta, y pone demisor y salen unas calaveras ahí súper... O sea, dibujadas de esta ahí como muy asquerosas y tal, y no sé, mola ahí el rollito. Y, pues, el rollito ya. feliz por un lado y triste por el otro. Claro, o oh, felicidad como el disco y del muerte. <ríe> sí, <ríe> de ese palo. <ríe> y, y nada, que, que voy a poner... Pongo las dos canciones del tirón Y nos despedimos venga. O... Pues venga, nos despedimos Y pongo ya las dos ¿Qué, canciones qué, qué, del tirón Por tiro. cierto, ¿qué programa es este? ¿Qué número es? El 97 El 97 Acerca, ¿Queda poquito? Se acerca, se acerca. Y por cierto, ya subiré un programa que queda, que es el especial en cinta grabaciones. Joder, es verdad. lo tengo por subir. Uh -huh. Y esta semana lo subo, así que tendréis yeah. ración doble de Por cierto, Katado quien Pain. se quiera apuntar al programa número 100, que nos vaya escribiendo a catadopein.com porque vamos a tener la silla juntada. Sí, sí. Si no tenéis que jugar al juego de la silla, el que se quede se va a la calle. <risa> Así que nada, que la próxima semana más. Y mejor. Y mejor. Y os dejamos con la canción CDY de los Carcas Grinder y después la canción que se llama Significan Los Infinity de los Demisor. Así que... Nos escuchamos el miércoles. Nos despedimos con mucho ruido. Adiós. Espera si, a ver si puedo ponerlo. Sí. Cinco numa no